Llega la crisis Tengo los bolsillos vacíos, los lados Miles en de órdenes de pago Miles en de órdenes de pago Que no se pudieron atender Hubo mucha, mucha gente